Tranquilo qué lindo, qué lindo. Este, Vamos a hablar de música Ay, música. Me encanta, ¿Eh? me sí, música que se viene a la ciudad de Tandil Ajá. Con un dúo, escuche Esto es Vive Tiburón Que se presenta en la ciudad de Tandil Una hora de a buscar una camisa tan verdas. Prové, prové. Y estará en el próximo sábado en Macanudo. Aquí, Y vamos a hablar con uno de los integrantes del dúo, ¿Eh? aunque va a estar acompañado, tengo entendido, por músicos locales y demás. Eh, vamos a hablar con Simón Anatú. creo que se pronuncia así, el de apellido le voy a preguntar a él directamente. Simón, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Eh, Arnatú. Arnatú, ahí está. Bien. Sí. Ahí está, muy Así bien que, No sabemos si, era ti, si le respetamos si era. el francés o, o, o lo argentinizaba español, ¿no? Sí, es más <risa> difícil, ni, ni yo, o sea, no, no, porque tengo parte de la familia que lo hice como Arno, Tuco, ¿no? Sí. Y bueno, eh, sí. me pasó toda la vida ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy ¿Qué bien, gusto? Qué, gusto, es, qué gusto, Esperándolos acá en Tandí Contanos, eh, digo, la, el dúo es Tristán y vos Pero tengo sí. entendido que uno es de Tandil y vive en Buenos Aires, y el otro es de Buenos Aires y vive en Tandil, es así, ah Tenés entendido muy bien. Yo soy de Tandil y estoy acá en Tandil, y vivo en Capital eh, hace bastante, hace como 15, 14, 15 años, ah. y vengo siempre a Tandil, soy un eh, turista activo, digamos, vengo claro. 4 o 5 veces por año o más, porque tengo también gente, familia. Y Tristán, que es de Capital, se vino a vivir hace ya hace dos años creo y se está sentando acá, acaba de ser padre con Juli y su pareja y bueno, se van a quedar a vivir acá y Pibe Tiburón, que somos un dúo en principio, eh, tenemos la tendencia a organizar y tocar en banda, estamos organizándonos en banda acá con músicos locales, entonces ya bueno, parece que Pibe Tiburón se empieza a sentar como una banda también, eso qué es lo bueno. que pretendemos por lo menos. Qué bueno, Ajá. Qué bueno. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Pibe Tiburón? Pibe tiburón surgió de... Eh, a, a, con Tristán nos juntamos para armar un disco, charlamos la, las posibilidades de los temas, había como algunas reminiscencias al mar y cuando empezamos a tirar nombres, eh, un día estuvimos con un eh, dibujante que fue quien nos hizo la tapa del álbum y bueno, en una de sus imágenes había una especie de pibe tiburón y nos, eh, dentro de los nombres nuestros posibles había algo similar a eso y nos gustaba esta idea de fusionar como la persona con el mundo animal, así que y con algo de la reminiscencia de las letras de del mar y demás se dio por ahí. Mira vos, eh. qué bueno. eh, y el sábado a la noche van a estar en Macanudo a partir de las cero horas, este si yo no tengo ni idea digo voy y me siento, ¿con qué me encuentro? Bueno, en principio te encontrás con una apertura de show de Bat Pedraza, músico local que hace sus canciones en ser reducido y después con una banda de que somos el dúo y una banda local en la que va a tocar Fra Marguerite, El Bajo, Colomadillo, La Batería y Abuse Tratel y Teclado, que son músicos para mí tremendos. Okay. Y con una banda que hace canciones que oxigan entre el rock y otros géneros eh, y que, bueno, eh, me parece que algo de, de las canciones que somos dos cantautores los que componemos las canciones y que nos dedicamos también a intentar que la canción Brille, en tanto, por más que la, la banda también es como un, un brillo en sí mismo Que la canción tenga su propio lugar De, de, de, de, de que no quede oculta, de que se sí, vea la bonito. canción y, claro. claro Y bueno, creo que en las canciones hay algo de trabajar con, un, con letras Y con poesía que va entre cuestiones de lo cotidiano De día a día y de las cosas que nos cruzamos en, en general Pero también, bueno, de cuestiones de De, de, de lo que es la escritura y la policía también tradicional, eh, que, que propone por ahí escenas y universos de, en tanto literatura, digamos. Así que eh, creo que va a ser un show bastante arriba porque como es tarde lo vamos a, a plantear para que la gente bueno, pueda tener algo de, de groove y de mover los cuerpos y de que no se nos quede dormida la gente porque es tarde y sabemos que... Es un horario complejo, sí. pero lindo también. Simón, eh, Gabriela, te saluda, un gusto hablar con vos. Hola, Gabriela, un gusto estar escuchando el programa. Un qué gusto. buena, qué bueno. Eh, Simón, contanos por qué ustedes como, como banda o como dúo en este caso, no solamente bueno, se hacen, hacen presentaciones este, para escucharlos, que seguramente deben ser muy agradables, sino que también se dedican a otro tipo de elaboraciones. Estaba viendo por allí, están preparando o elaborando un cortometraje de ficción. Sí, eh, básicamente surge esto porque, bueno, Tristán estudió cine y, y literatura eh, y él siempre me, me vino hablando de, de, bueno, de hacer algo ahí y como la música tiene el videoclip, que es algo que a mí también me, me gusta y sobre lo cual medito por, por, por hacer, uh -huh. eh, bueno, en un momento eh, nos planteamos hacer eso, o sea, fue en pandemia más que nada, donde está difícil producir, entonces produjimos... Eh, algunas músicas con, con el grupo que teníamos en ese momento en Capital en nuestras casas y presentamos, eh, ya teníamos la idea, presentamos a Fondo Nacional de las Artes a Becas Creación y nos dieron un subsidio y teníamos una pierna muy importante que es Pipi Tristán que es el hermano de Tristán, el cantante de Pío Turán uh -huh. y le propusimos a él que, que sea quien filme y que bueno, sea una parte importante del proyecto y el proyecto consiste básicamente en que Son tres canciones que hicimos filmaciones todas acá en Tandil, en diferentes locaciones eh, muy lindas acá de acá en Tandil, algunas internas y otras eh, externas. Y, bueno, ese proceso es, eh, son tres canciones, pero también tienen textos entre medio y tiene como una cuestión medio ficcionalizada. Qué bueno. Eh, donde hay actrices, actores, donde hay guión, donde hay, hay un monólogo. Ah. Y estamos elaborando ese material para que, esté antes de fin de año, Y bueno, estamos contentos. Nos está llevando bastante tiempo porque el mundo audiovisual eh, tiene sus tiempos. Claro, claro, claro, claro. claro. Y, y hablando y estamos de... Estamos contentos. Está muy bien, está muy bien. Hablando de tiempos, este, ¿cómo seguiría después de esta presentación en Tandil la agenda de este año? Eh, tocamos el, creo que es el 17 de junio, un acústico en Alondras uh -huh. Eh, y después estamos reorganizando todo un poco en función del lanzamiento de este material audiovisual Que creemos que va a ser después de esa fecha uh -huh. Y que nos gustaría hacer una presentación acá en Tandil Un poco, sigue siendo una banda musical Pero también vinculada al mundo de, del cine o de, de lo audiovisual Entonces sería una presentación distinta No sería un show típico de banda Sino que quizá proyectar ese material en algún lugar claro. Y además tocarlo O... Bueno, estamos ahí organizando un poco en función de que aparte de caería justo, y, Claro, caería justo en este bicentenario, en este año que para nosotros es tan, tan festivo. Sí, totalmente, estábamos charlando exactamente lo mismo, como que justo se da en ese marco y, eh, bueno, seguramente va a haber un montón de, de realizaciones, ya las hay, eh, y la nuestra sería una más, que, que obviamente se resignifica porque, eh, bueno, Es eh, todo un valor el hecho de, de cumplir 200 años claro. para esta ciudad Seguro. hermosa. Claro. Bien, eh, Simón, entonces, la invitación para toda la gente para el próximo sábado. La invitación es para este sábado, 29 del 4, a las, digamos, 24 horas, va eh, a abrir Bat y después Pibetiburón, eh, en macanudo, lo abrir es 459, y también si alguien está escuchando y quiere agregar a pibe.tiburón en Instagram... Uh -huh. Eh, o eventualmente también tenemos la música En Spotify o en Youtube Y nos quiere escuchar Bueno, eh, creo que todo, todo ahí. Estamos contentos con lo que hacemos Y nos gusta compartirlo Simón, muchísimas gracias por este contacto Saludo a Tristán Barbosa eh, Que es el otro integrante de Tiburón eh, Que vaya todo lindo y lo mejor para el sábado Bueno, gracias Walter Gracias Gabriela Y quiero agradecerle que eh, quizás a ella no le gusta tanto Pero me da más agradecerle Acá Miguel Osque nos está ayudando a producir toda la fecha, a hablar con las radios, bien. a que lleve la información a los medios. Así que un abrazo para ella. Muy Te bien. Eh, que no pide aumento acá, ¿no? Porque si no, es otro trabajo. <risa> nada que ver. Este, ahí está escuchando, está firme, está firme ahí nuestra productora. Simón, un abrazo grande. Un abrazo grande. abrazo. Gracias a ustedes. Hasta gracias. luego, Simona. Hasta luego, Arnatú. ¿Eh? Mira qué bien que lo dije ahora junto a Tristán Barbosa hacen, eh, tocan Pibe Tiburón, se llama la banda, bueno. y se presentarán el próximo sábado a las 12 en Macanú. Muy bien, ¿Eh? joven de Tandil, que está viviendo en Buenos Aires, uno de Buenos Aires que está viviendo acá porque nos eligió, como tantos, y bueno, hay que hacer muy linda música y un cortometraje, es muy sí, bueno para, vos, para después de ¿no? sí, Como sí. se une todo, ¿no? Somos se todo. Bien, 9.56 de...